presidente persona que rige a un estado se encarga de ilusionar a la gente con promesas que nunca cumplirá en pocas palabras un hipócrita Séptimo sentido en este tema presente Haciendo un poco de rasgo lo que piensa la gente Respecto al presidente Que siempre nos miente con todas sus promesas La Poma a nosotros vende y no entiende Lo que quiere la comunidad, lo que necesita Chile Buena justicia, igualdad y oportunidad Para bancar por laboral Dijo que venía con trabajos Pero yo no he visto nada que interesan, solamente en la descuesta en vez de interesarse de la gente que realmente le cuesta. De nosotros no están ni preocupados, como yo con tanto robo que nos hacen de billetes tan forados en el Senado. van leyes a miles en vez de aprobar lo que reclama nuestro Chile. La economía se preocupa, nacional y renovación en lo más importante, salud, hogar y educación. Revolución pingüina en todo el país, se disparan para huelga y nada, escuchar la vida no sé que hay que estudiar. La educación no es chacota, pero el sistema siempre ha estado, siempre como la pelota y se nota Que hace falta un buen gabinete, no como son morigotes que están ahí por el billete Así que cuando vaya una no tipo ninguno de ellos Porque a todos se les promete y después se hacen los lesos y por eso Que no hace falta el precio pueblo y de confianza, que traiga gloria y esperanza Que no deje más molestias, que chile lo tire pa' Que este sea un país nuevo, que esté libre de hipocresía Político persona con la capacidad de luchar con la dignidad y los sueños de un país completo. Y eso, y eso, Gobierno de perros soy el perro que deleito los pelos de cada vez de que yo tan consciente que estoy al tanto, ellos veo será bien que te vayan a cada persona zona de espina. No puta su puta madre la gente el tercer sí, se precista, pero saben. Estoy de lado de la verdad que no es un secreto pues ya nada tienen que ocultar Tu leyes como anuncia no quieren meter el dedo Renuncian pero vuelve todo esto parece un juego feo Se preocupan sus problemas y no del país Porque tener el poder no es algo tan así como así Por eso es que yo canto esta libertaria de canciones de raperos Lejos de su lucro su producto lejos del dinero Ay, La economía que importa si se pierde Seguro que están todos frustrados Todo el continente dicen educación y luego privatización y con represa Yo la presa que pesa mi pieza la revolución Y su reacción y yo solo veo que se logra con de importaación deápolis toma en paro estamos tratos para el minero presiona si es? esas vías no se esperan si quieren que el sistema andga sugiendo mira mira miraero si pero lo quiero, quiero Me gustaría vivir de esto. Aunque quisiera con esto no lo sigo primero Pero, Tengo que cachar, po, el puro juego Treso político con humero Fuerza y organización biblia No te lo digo, les digo esta canción Pero no seré diferente Haré lo mejor por lograr evolución Una gran revolución Un poco de verdad para que tú tomes conciencia Porque Chile en Tatumana Está en estado de emergencia La revolución gobernar El pueblo decidirá Por su bienestar Y sin monetar en nuestro destino no Un poco real. de verdad para que tú tomes conciencia Porque Chile en Tatumana Está en estado de emergencia governar el pueblo de cidera si, por su bienestar el y en destino, no es lugar. Si, no es lugar, no es lugar, no es no es no es no es estamos hablando de un poco de verdad. estamos hablando de un poco de verdad. Ya sabéis, político. Nuestro destino no, no es lucrar. Españoles. El estado del bienestar. Ha muerto. Yo creo que la corrupción en las sillas tiene un origen absolutamente definido. Que es la corrupción de Cañellas. Que fue finalmente absuelto, pero el Tribunal Supremo declaró que había cometido delitos de corrupción sólo que estaban prescritos y que consistían precisamente en obtener fondos para el partido popular en un gobierno que él presidía yo pienso que el, el, la práctica impunidad que se originó en aquel momento ha, ha tenido muchas consecuencias entre ellas el, bueno todo lo que está estallando ahora en diferentes municipios de de las Illas, no solamente de Mallorca, y que expresan primero la conciencia de una cierta impunidad sobre el coste penal de todas estas conductas delictivas y al mismo tiempo yo creo que el desconcierto y la perplejidad de, de la ciudadanía que no termina de entender cómo vive en, una, en un territorio, son las Illas Baleares, en donde puede haber tanta corrupción, tantos casos de corrupción. Yo creo que la experiencia de los últimos años, no solamente en las sillas, sino en toda España, es que el Partido Popular eh, está propiciando y está amparando múltiples casos de corrupción. Que por otra parte se niega a reconocerlo, pero forma parte de su estrategia electoral. Utilizar todos los instrumentos que estén en manos de la ciudadanía para impulsar denuncias, denuncias públicas, para impulsar movilizaciones cívicas, en la calle y en otras instancias para que realmente eh, nunca nunca pueda decirse que ante cualquier su hogar de corrupción la ciudadanía permanece callada o está en silencio, sino que haya una respuesta muy activa otra cuestión será que los jueces, los fiscales, el poder judicial eh, reaccione y actúe evidentemente eso también es necesario y, y hay que conseguirlo pero previo a eso es que haya una ciudadanía consciente de que una administración pública con corrupción es incompatible con la democracia. Eh, creo que de construir en lugares ilegales. La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL La UDESPAL son sufrientes se sí. enturbian y que... popular acusa el govern que presideix Rodríguez Zapatero de negar durant molt temps la situació de crisi i de rebut ja les propostes fetes pels populars. Defineix el programa econòmic de molt negre i les mesures preses d'improvisació. El seu president, José Ramón Boussá, també va de marratxí, adverteix, a més, que la rebaixa de saus no és la solució. ¿Usted crees que eso se va a arreglar sin dejamos de cobrar? No. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Lo que hay que hacer es reducir el gasto donde hay que reducirlo. Lo que hay que hacer es no utilizar tanto el coche oficial y no utilizar tanto los, los despachos oficiales y estar más en la calle. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Ahora que somos junos diré que tú y yo sabemos y que sovintos La por ser llei per a tots Hem vist la sang que sols passant. sang Ser llei del món No, i jo dic no, diguem no nosaltres no som d'eixemón Hem vist La fam Ser par Dels treballadors Hem vist Tancats A la presó A més de raó No I jo dic no Diguem no Nosaltres no som deixem molt No diguem no Nosaltres no som deixem molt. todo el mundo desea una vida feliz, una vida exitosa. No hay necesidad de probar esto, no se necesita razonarlo. No solo los seres humanos, sino también los animales tienen este mismo tipo de sentimientos. Quieren una vida feliz, o al menos, con el menor número de perturbaciones. Creo que la evolución... El principal motor de la evolución es este deseo, claramente. Creo que con respecto a lo que concierne a la paz, a lo que concierne a la no violencia, el sentimiento de hartazgo, el aburrimiento de la violencia, del derramamiento de sangre, de la guerra, esto creo que ha cambiado tremendamente. La amenaza inmediata de un holocausto nuclear ya no existe. Esos poderosos bloques militares tan importantes que existían ya no están ahí. Por supuesto, todavía sigue habiendo ciertos conflictos. Todavía existen ciertos problemas, sin embargo, parece que este siglo será, esperemos, un siglo menos violento. En los últimos años, en muchos países, lo referente a la educación moderna, Se ha desarrollado mucho, pero en esas sociedades se ha incrementado el número de personas que tienen depresión y otras enfermedades mentales. Así, por ejemplo, me han dicho que en Japón, entre los estudiantes, se dan algunas depresiones, cierto sentimiento de soledad. Y en algunos casos, suicidio. Su número se está incrementando, está creciendo. Con una mejor educación, una mayor experiencia, un mejor tipo de conocimiento, la mente se vuelve más complicada, más sofisticada. Y hay más visiones, más esperanzas, más dudas. Esto produce más estrés y angustia. Y entonces, las emociones destructivas se vuelven más activas, con miedo, con angustia y con actitudes egocéntricas extremas, con apego, deseo, codicia. Como resultado, las familias tampoco son necesariamente más felices. Hay más problemas, más divorcio, más sufrimiento. Y lo mismo en la sociedad. Todo el mundo ha de prestar atención a lo importante que es la educación. Porque somos animales sociales. La supervivencia individual, la felicidad individual, depende en gran medida del resto de la comunidad. Siempre tengo el sentimiento de que el concepto básico de nosotros y ellos ya no se mantiene. Tenemos que considerar que todas las partes del mundo son parte nuestra. Debemos también desarrollar una actitud que considere el mundo entero como parte de mí mismo. Por ello, las actitudes egocéntricas extremas no son actitudes realistas. Una mente más compasiva produce automáticamente calma interior, paz interior y confianza en uno mismo. Esto reduce el estrés, el miedo, la angustia. Así que, desde el punto de vista de la salud, también la calma mental es esencial. La mente compasiva es de gran ayuda. El dinero fracasa a la hora de traer paz interior y lo mismo ocurre con el poder. Este no puede producir paz interior. Se consigue con oración. Tal vez lo consigan así algunas personas, pero no creo que sea la forma para todo el mundo. Muchos creyentes religiosos oran todas las mañanas, todos los días, pero tampoco hay garantías de felicidad. Así que todo depende de la actitud mental de cada uno. La educación, el cuidado de nuestras emociones el cuidado de las emociones positivas y también de las emociones negativas. ¿Cómo se regulan estas cosas? Creo que es a través de la educación. Creo que este siglo debería ser el siglo de la paz, el siglo de la compasión. Entonces, la nuestra puede ser una familia humana verdaderamente feliz. tiroteos, abusos, frustración, estrés, miedo. No deberían ser las palabras usadas para referirse a la vida escolar. Es extremo, pero se trata de casos reales. La vida en las escuelas, en los institutos, ha dejado a un lado la inocencia, la curiosidad y el descubrimiento del mundo por algo más oscuro. Nadie sabe bien qué es lo que está pasando. Los estados dirigen las medidas educativas a blindar la seguridad del profesorado. En España, por ejemplo, se solicitó elevar la posición de los docentes a autoridad pública para tratar con mayor dureza las agresiones que sufren. ¿Vale todo esto de algo? ¿O estamos poniendo tiritas sobre heridas muy profundas? El nuevo panorama educativo debe lidiar con una multiplicidad de culturas y religiones que conviven juntas en una sociedad tanto en crisis de valores como económica. Así, el fracaso escolar en España durante este año ya supera el 30%. Desde la nueva psicopedagogía se está promoviendo un acercamiento distinto al problema. La reforma educativa ha de ir más allá del contenido de los temas o la defensa del profesorado. ...ha de apuntar al origen del problema... ...es decir, al individuo... ...ayudando a los estudiantes a entender y calmar sus estados emocionales. Con esta medida, no sólo mejoraría el rendimiento académico... ...sino también la sociedad... ...de la que nuestros hijos son su semilla. Sin embargo, la reforma ha de comenzar por el profesorado... ...a los que se le ha de dar espacio para desarrollar lo que enseñan... ...implicándose tanto en su propio crecimiento personal... ...como en el del niño... Con ello, el maestro, además de mejorar como persona, recuperaría su vocación y el sentido de su profesión, su propio sentido. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije... Sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre que mientras Fàbri que en armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un gilguero tenga cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. No tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo.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 y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. ¡Mendidos de Villar del Río! ¡Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación! ¡Y esta explicación os debo o la voy a pagar! ¡Que yo como alcalde vuestro que soy os debo una explicación! Qué capacitación queremos? No la voy a dar, porque os la debo, eh, porque la me... capacitación es innecesaria. Mireu-los com van, senyorets, des de sempre, sols i noten l'esquena que no han acutat mai. Mireu-los com van, són la vella caverna, amb les noves caretes per seguir malmenant. Ara són més polis que els seus pares i es disfressen amb plomes de Harvard. Però si arriba el poder, adéu Proust, adéu Brecht, Mirar-nos com van, són l'Espanya de sempre, la d'antigues tenebres que van ressuscitar. Mirar-nos com van, presumits i facendes, és adeu als complexos, pels pecats dels papàs, pel poder que els manté tan contentos, ja no calen els pronunciamientos, ha de guanyar-nos consens el clan que no. A la gangra unió els nostres s'esberen Senyor, si arriba a fer mal un fatge perrere Nosaltres els vestim sants per la democràcia Ja veus en quins cops de pal ens tornen les gràcies Ells porten els pantalons, nosaltres les calces Ells són els toreadors, nosaltres les banyes I ara què fem on anem? No ens queden banderes I com se'ns creurà la gent fement marxa enrere. Espanya fa pie Mireus com van. Neo de sempre. Neo per sempre. Neo globals. Mireu com anem engreixant els vandars empenyent el desastre fins al dia d'art de... ah! Estaran en la encenada el Virgo Ceibar los camineros y orquídeas en flor donde canto dulcemente el sorzal quiero volver a contemplar y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranta. Y ese largo camino por donde el destino de ti te alejó, no podrá en su distancia vencer a las ansias de amarnos tu y Entonces cantaré, nochecitas de amor Bajo el cielo divino, cielo correntino que nos movitó ¿Cómo estarán en la encenada el viejo Ceibal Los camineros y Arquídeas en flor Donde cantó dulcemente el sorzal te ves como te ves bajo la sombra del jacaranda y acordadme chimita del puente fesoa donde te ves los insurgentes tomaron las alcaldías las comisarías de policía y las emisoras de radio ...la voz de los indígenas de Chiapas se escuchó en todo el mundo... ...hartos de los encarcelamientos arbitrarios... ...de los desalojos y despojos... ...de los asesinatos, de la marginación... ...de la extrema pobreza... ...y de la negligencia y complicidad de las autoridades. Hoy estamos más cerca que nunca... ...de que resolver un problema que lleva... ...casi 500 años en este país...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 que anda por, por todo el mundo, eh, re, se reconoce, se miren en el espejo de las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reconoce que hay un enemigo o hay algo que es el poder que ahora se llama neoliberalismo como este proceso de globalización, que si antes te provocaba que te borraba como individuo, ahora te borra como nación. Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza Mamacita te vamos a matar Esperando la última ola Pachamama me muero de pena Escuchando la última rola Mamacita, te invito a bailar a mí los zapatistas me vieron los ojos creo lo que estamos hablando hoy en día y yo eh, a finales de los 80 si yo no tenía ni puta idea de todo eso lo presentía teníamos nuestras luchas y pero eso del de, de, del neoliberalismo de todo eso yo yo lo a mí me lo, me, lo, me, lo, me, lo, me lo hicieron claro desde la selva a lacandodona a mí me llegó ese mensaje que Europa de ellos. Para nosotros es no hay disyuntiva, es por la humanidad contra el neoliberalismo, o se contra el poder, es decir la o estás con ellos o estás con la humanidad. Finalmente, en el liberalismo, quéralo o no, aunque meta muchos discursos sobre sus eh, grandes logros económicos Eh, su resultado final será el, el aniquilamiento de la humanidad. Y no me refiero al aniquilamiento físico, me refiero al aniquilamiento de todos los valores eh, realmente un, humanos. no que Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano. Eres un número en una estadística o en un índice de ganancia o en una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 que en Europa se acerca demasiado a la al fascismo. Eh, aunque ahora en lugar de judíos sean africanos, turcos o lo que esté de moda ahora perseguir en Europa. Nosotros lo que estamos trat tratando de hacer es cambiar el cristal para ver el problema. ¿no? Cuando una organización política o un grupo de gente o un per una persona hace política, eh, lo ve con el cristal de que lo que está en juego es la toma del poder. Nosotros decimos, ¿qué pasa si quitamos ese cristal? como puedes quitar el lente de la cámara para ver más cerca o más lejos? Y en lugar de se ponemos eh, no la toma del poder, sino el ejercicio del poder. Entonces, si podemos ver al gobierno eh, no como el, el actor de los cambios, sino como el administrador de esos cambios que se están buscando. Tenemos que pedir perdón. ¿De qué nos van a perdonar? de no morirnos de hambre, de no callarnos en nuestra miseria, de no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono, de habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados, de no habernos atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria, de haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos, de habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar, de haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas, de haber aprendido a pelear antes de hacerlo, de ser mexicanos todos, de ser mayoritariamente indígenas, de llamar al pueblo mexicano todo a luchar, de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendir de no vender de no traicionar ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta sin que nadie dijera por fin, el ya basta que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernar los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra, y nos piden papeles y obediencia, a una ley cuya existencia y justicia y cunduramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgar ¿El Presidente de la República? ¿Los Secretarios de Estado? ¿Los Senadores? los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, galio e inexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil, ¿quién tiene que pedir perdón?, ¿Y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo. Y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. De Marcos a un niño de La Paz, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Al niño Miguel Abásquez Valtierra, la Paz, Baja California Sur, México. Del subcomandante insurgente Marcos, montañas del sureste mexicano, Chiapas, México. Miguel, tu mamá me entregó tu carta junto con la foto donde sales con tu perro. Aprovecho que tu mamá va de regreso a tu tierra para escribirte estas líneas apresuradas que tal vez lo alcances a entender todavía. Sin embargo, estoy seguro que algún día que como en el que escribí lo que aquí te pongo, entenderás que es posible que existan hombres y mujeres como nosotros, sin rostro y sin hombre, que lo dejan todo, hasta la vida misma, para que otros, niños como tú y que no son como tú, puedan levantarse cada mañana sin palabras que callar y sin máscaras para enfrentar al mundo. Cuando ese día llegue, nosotros, los sin rostro y sin hombres, podremos descansar, al fin, bajo tierra bien muertos, eso sí, pero contentos. Nuestra profesión, la esperanza. Ya casi se muere el día, oscuro cuando se viste de noche y viene a nacer el otro día, primero con su negro velo y luego con el gris o el azul, a según se le antoje al sol alumbrar o no polvo y lodo en nuestro camino. Ya casi se muere el día en los brazos nocturnos de los grillos, Y entonces viene esa idea de escribirte para decirte algo que viene de eso de profesionales de la violencia que tanto nos han achacado. Y resulta que sí, que somos profesionales, pero nuestra profesión es de esperanza. Nosotros decidimos un buen día hacernos soldados para que un día no sean necesarios los soldados. Es decir, escogimos una profesión suicida porque es una profesión cuyo objetivo es desaparecer. Soldados que son soldados para que un día ya nadie tenga que ser soldado. Claro, ¿no? Y entonces resulta que estos soldados que quieren dejar de serlo, nosotros, tenemos algo que los libros y discursos llaman patriotismo. Porque eso que llamamos patria no es una idea que vaga entre letras y libros, sino el gran cuerpo de carne y hueso, de dolor y sufrimiento, de pena, de esperanza en que todo cambia al fin un buen día. Y la patria que queremos habrá de nacer también de nuestros errores y tropiezos de nuestros despojos y rotos cuerpos habrá de levantarse un mundo nuevo ¿lo veremos? ¿importa si lo veremos? creo que ya no importa tanto como el saber a ciencia cierta que nacerá y que en largo y doloroso parto de la historia algo y todo pusimos vida, cuerpo y alma amor y dolor que no sólo riman sino que se hermanan y juntos marchan Por esto somos soldados que quieren dejar de ser soldados. Pero resulta que para que ya no sean necesarios los soldados, hay que hacerse soldado y recetar una cantidad discreta de plomo. Plomo caliente escribiendo libertad y justicia para todos. No para uno, o para unos cuantos, sino para todos. Todos, los muertos de antes y de mañana, los vivos de hoy y de siempre, los de todos que llamamos pueblo y patria, los y nada los perdedores de siempre antes de mañana, los sin nombre, los sin rostro. Y ser un soldado que quiere que ya no sean necesarios los soldados es muy simple. Basta responder con firmeza al pedacito de esperanza que en cada uno de nosotros depositan los más, los que nada tienen, los que todo tendrán. Por ellos y por los que han ido quedando en el camino, por una u otra razón, injustas todas, Por ello tratar de veras de cambiar y ser mejores cada día, cada tarde, cada noche de lluvia y grillos. Acumular odio y amor con paciencia. Cultivar el fiero árbol del odio al opresor con el amor que combate y libera. Cultivar el poderoso árbol del amor, que es viento que limpia y sana. No el amor pequeño y egoísta, el grande sí, el que mejora y engrandece. Cultivar entre nosotros el árbol del odio y del amor el árbol del deber, y en este cultivo poner la vida toda, cuerpo y alma, aliento y esperanza, crecer pues, crecer y crecerse paso a paso, escalón por escalón, y en ese sube y baja de rojas estrellas no temer, no temer sino el rendirse, el sentarse en una silla a descansar, mientras otros siguen, a tomar aliento mientras otros luchan, a dormir mientras otros felan, Abandona, si lo tienes, el amor por la muerte y la fascinación por el martirio. El revolucionario ama la vida sin temer la muerte y busca que la vida sea digna para todos. Y si para esto debe pagar con su muerte, lo hará sin dramas ni titubeos. Recibe mi mejor abrazo y este tierno dolor, que siempre será esperanza. Salud, Miguel. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos data acá nosotros vivíamos peor que los perros tuvimos que escoger vivir como animales o morir como hombres dignos la dignidad miguel es lo único que no se debe perder nunca nunca muy bien dio